este era era eh, eh, sobre todo era al principio que el, los servicios secretos sabéis que eran absolutamente conservadores y tal y este era como bastante loco como C bastante casquivano casquivano por eso pues, mujeriego, que y esas cosas eh, eh, que, que en, en aquellos años decían, pues uh, por dios asustaban no cuando había que ser serio caballeroso etcétera sin embargo a él se lo permitían porque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 Está harto del sistema, alega que los jefes son unos inoperantes, pero todo, toda la investigación, todo lo que se ha, eh, sus investigadores eh, llegan a, a, a la conclusión de que se va porque sabe que Filby trabaja para Rusia. Por lo tanto, el final de la relación entre ambos fue cuando Green se dio cuenta de que no era trigo limpio para él.